Quien ya no está aquí en Punta del Este está en Buenos Aires y seguramente extrañándonos como nosotros a él es Pablo Broder. Nos vamos a Buenos Aires para darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, un gusto saludarlo y tener razón en eso. Los extraño mucho, uh -huh. extraño mucho a Punta del Este y los extraño mucho a ustedes y a, a mis jornadas en el estudio. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, así es la vida. Pero la vida. como de, le, yo le decía a mi mujer cuando nos estábamos por ir nos daba mucha pena irnos y yo digo, pero cada vez se acerca más el, el tiempo de volver sí. o sea cuando vos te, te vas yendo de pronto acercas también el tiempo para volver claro Claro, falta, así que bueno, menos. así está la cosa Y acá está con 23 grados de temperatura También igual que allá Pero un cielo celeste, bárbaro Es precioso el tiempo El ah, tiempo mira. meteorológico Porque sí. no sé si ustedes saben, Jorge ¿Me estás escuchando, sí, no? Sí, sí, claro claro que sí ¿Hola? Sí, te escucho, te escucho, Pablo ¿Hola? Yo te escucho, Pablo ¿Hola? ¿Te corto? No, no ¿Hola? Hola, Pablo ¿Para qué intentamos de vuelta? Intentamos de vuelta a ver Estamos en contacto con Pablo Oroder allí desde Buenos Aires, ya dispuesto a contarnos las novedades de ese país de estos últimos días, días que han sido absolutamente ajetreados en lo que tiene que ver con la realidad económica principalmente y con todo lo que tiene que ver con la cercanía de los tiempos políticos también, que de alguna manera tiñen todo lo que en ese país se va decidiendo en, en estos días y en estas horas, ¿verdad?, y que además es bueno que nosotros tengamos de primera mano y muy de cerca la información actualizada para compartirla con ustedes a ver ahora Pablo hola, hola, se, se había cortado mi audio sí, en todo sí. caso te, no, no, nos, si me... nosotros te escuchábamos a ti, vos no, no nos sí. escuchabas a nosotros era no, eso. no, no. Vos sabés que te decía que estamos con 23 grados también, eso me escuchaste. Bueno, me escuchaste todo eso. Sí, sí, sí. Y lo sí, que sí. te empecé a decir, Jorge, <coughs> es que acá tenemos también un otro absurdo periodo nacional. No sé si ustedes saben. Uh -huh, porque claro. como la Argentina está tan pletórica de trabajo y del de, de ritmo de actividad y todo eso, eh, encima parió la abuela. Porque uh -huh. <coughs> tenemos un periodo, sabes por qué?, porque es el 43 aniversario del 24 de marzo del 76, que fue el día en que el ejército destronó a eh, Isabel Perón. <coughs> y entonces se aprovecha para hacer un periodo que de alguna manera, mucho más allá que esa aparentemente, Jorge, solemne recordación del Día de la Memoria, lo que hace es que la gente, los que pueden, Y eso vale la pena un parrafito ahora te voy a decir, eh, se van afuera, se van eh, la la cantidad de reservas que hay en el interior del país es impresionante, tienen un 65-70% de reservas tomadas en los principales centros turísticos. Y el feriado es hoy. Y el feriado es hoy? Y el peri nacional, pero uh -huh. aparte en la ciudad va a haber un montón de marchas, todo y vos me preguntarás, bueno, pero esto tiene alguna consistencia? Y la única consistencia que tiene es el relato, el relato de ascender de alguna manera ese sesgo de derechos humanos, entre comillas, pero que tiene por fin, eh, de alguna forma, eh, retener eh, una estampida de gente que se va, que se, atento a la circunstancia nacional, se está yendo de las filas a, a los, al populismo kirchnerista, ciertamente. Bien, no es así. Sí. Y, y yo decía en la en la introducción que ha sido ha sido una semana muy muy convulsionada en todo lo que tiene que ver con, con la economía. Me parece que, que de alguna forma masa se está empezando día a día a sentir acorralado. ¿Estoy bien? ¿Estoy analizando bien lo que está, está pasando? Estás bien, pero mirad justamente acá hay dos, uh, de alguna manera, eh, factores. Uno, universal que es eh, lo que fue el temblor en los mercados mundiales a partir de la quiebra del Banco sí. de Estados Unidos y que posteriormente pasó con el Credit Suisse, que al final fue rápidamente salvado por el UBS y que hoy, de alguna forma también, aparece la noticia que el Deutsche Bank, un gran banco alemán, está también con problemas, pero que seguramente va a, haber, va a ser conjurado. Y me preguntarás por qué estoy tan seguro. Porque el, el sistema europeo tiene un doble seguro. Tiene, por un lado, el seguro de los bancos centrales individuales de cada país que no pueden manejar la paridad cambiaria, porque la paridad cambiaria es el euro, que es el Banco Central Europeo, pero tiene los bancos centrales que apoyan o están atentos a cualquier tipo de circunstancia como esta, individuales de cada uno de los países, pero también está el Banco Central Europeo, de modo tal que la fortaleza monetaria, de, de Europa está doblemente eh, resguardada de alguna manera, iba a decir asegurada pero hoy día ya no he asegurado nada si no he asegurado eh, que haya una guerra en Ucrania puede, puede no haber tampoco seguro por acá pero de alguna manera este temblor en los, en los mercados europeos eh, fue ya prácticamente conjurado, por más que haya algún remesón en algún lado puntual pero lo que vos bien decís Jorge es el tema de lo de Masta. Eh, hace 48 horas eh, hizo una reunión con los bancos para notificarle a los bancos que eh, le pegan un manotazo a las últimas cajas que tienen, como viste cuando se habla de rascar el fondo de la olla, uh -huh. más o menos esto es así. En el sistema ya casi quebrado, pre previsional argentino, por ejemplo, tenían lo que se llama un Fondo de Garantía eh, de Sustentabilidad, FGS. Este fondo estaba compuesto por bonos, inversiones que tenía el ANSES, que permitía mm, prever la cobertura de las jubilaciones, que es mentiroso también, porque eh, la, eh, las jubilaciones hoy día se, su, se, se eh, solventan con el aporte del tesoro, prácticamente porque ya el sistema argentino de seguridad social está quebrado. Pero de todas maneras tenía para unos cuatro meses de, de jubilaciones para pagar ese fondo de sustentabilidad. O sea, si, si no hubiera aporte del tesoro, eh, en cuatro meses el sistema de jubilaciones nacional que, que quedaba en cero. Eh, de modo tal que eh, le pegó el manotazo también a eso porque le cambió bonos que tenían cobertura dólar y ley extranjera por otros que son papelitos de colores obligando a las entidades estatales a vender todos los bonos que tenían cierto valor internacional. Este es más o menos en, en términos sencillos lo que ha ocurrido. Pero lo que ha ocurrido también, Jorge, es que se está quedando absolutamente sin cartuchos. Y esto se junta, de alguna forma, con eh, un clima que no es solo... ¿Me estás escuchando, sí, cierto, no? Sí, sí, claro. Eh, eh, un clima que no es solo, te decía, los interminables cortes de luz, porque los tenemos a patadas, una ola de calor infernal que afortunadamente eh, ha menguado, una inflación que ya superó los tres dígitos perfectamente, o sea, están 103, 104, 105%, y una inseguridad que eh, está demostrando que el, el sistema oficial de seguridad y de prevención y represión perdió el control, lo cual generó, especialmente en el área de la muy sensible provincia de Buenos Aires, Jorge, un enormemente inquietante clima de tensión social que puso a muchos de los intendentes, que son los tipos que se manejan de alguna forma con los votos de los vecinos de cada uno de los partidos, en una alerta porque la mayoría son kirchneristas y saben que tienen riesgo de perder su feudo, feudos prácticamente como se los llama, los varones del conurbano. Y encima esto, Jorge se le suma las disputas en, en, el, en el kirchnerismo, que eh, impactan de lleno en todos los territorios, y esto está empezando a aparecer también. O sea, algo que no está mal de alguna manera y sí está mal en otra, que son las protestas en la calle. No ya las protestas de los, de los piqueteros que hacen imposible eh, la vida en, en la ciudad de Buenos Aires, que eso están pagados con plata de, de los impuestos que pagamos todos para que ocupen las avenidas y las plazas, pero sí en distintos puntos del país están apareciendo protestas. Y eh, los kirchneristas están ya sumamente preocupados por este tema de, de la in, de la intranquilidad, la bronca, la frustración en algunos sectores, el hastío en otros, la yo te diría... La indiferencia especialmente de los sectores más jóvenes. Hay un segmento que yo te diría, no lo puedo apreciar exactamente, pero diría hasta los 30 años, que ya no confían en ninguno de los sectores tradicionales y entonces se pueden volcar por aquellos que le ofrezcan, aunque sea inconsistentemente, pese de colores o sea o recetas mágicas, tipo... Eh, Javier Milei, un tipo que del quien hemos hablado bastante, Jorge, contigo, uh -huh. y que es un eh, exponente de una extrema derecha, el partido se llama Partido por la Libertad, Balsa de Libertad o algo parecido, se llama Los Libertarios, y que no dice ninguna propuesta concreta más que quiere terminar con la casta política y que asegura que él, mágicamente, va a resolver los problemas. Te pinté un panoramita, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a todo esto como si fuese poco eh, está, está con, con problemas de salud del presidente también si, sí, adelgazó tuvo un problemita pero no obstante lo cual está chocho de la vida sí. porque consiguió la entrevista con Biden Biden le va a dar preciosos 20 o 30 minutos y esto tiene que ver no solo con un tema de orden nacional Jorge sino con un tema de la interna porque no sé si vos sabés y por supuesto que sí lo sabés Eh, tiene que ver con la disputa interna que tiene el propio presidente con su vicepresidente, con Cristina Fernández, con quien no se habla. Cristina durante todo su mandato intentó infructuosamente conseguir las fotos con el presidente americano, cosa que no lo logró. Y eh, Fernández de alguna forma teóricamente se va a encontrar a fines de este mes, posiblemente, no no dentro de mucho, no sé si salió el comunicado oficial de, de Estados Unidos, hasta ayer a la noche no había salido, pero teóricamente miércoles o jueves de la semana que viene es posible que se saque la foto con Biden y le agarre el brazo como agarra confiéndidamente Fernández a todo el que se le acerca para darle la mano. Pero más, más allá de eso no va a ocurrir absolutamente nada, no tiene ningún tema, ni, ningún ninguna perspectiva de resolver ningún problema porque por otra parte Estados Unidos, Biden, etcétera, saben que es un presidente inexistente, que la Argentina tiene un gobierno inexistente y que está eh, con posibilidades, yo no te diría que probabilidades, pero con posibilidades ciertas, de que el régimen de gobierno de la Argentina cambie de mano ciertamente. Bien, y en esta realidad, ¿cómo va a transcurrir el, re el resto de este año, Pablo, teniendo en cuenta que es año de elecciones? Pésimo, pésimo. Eh, cada vez peor. ¿Por qué? Porque eh, la Argentina está sacudida, como te dije, por un trasfondo de inflación que eh, muchas veces lo hemos hablado contigo, La inflación es una espiral que se va retroalimentando. Suben los precios, suben los salarios, suben los salarios, suben los precios, suben los impuestos, etc. Se van reinsertando re, eh, cada una dentro de la otra y se van aumentando. No hay ninguna perspectiva ya que la inflación baje de los tres dígitos. Ya te dije que en este momento está el, el oficial está en 102, 103, puede ser 105% anual, pero da lo mismo. Hoy he escuchado a un periodista de, de, de España que decía que ellos están muy preocupados y no saben cómo conjurar una inflación del 9-10% anual. Y no llega a entender, y tampoco los uruguayos podrían ya llegar a entender, cómo se puede convivir con una eh, inflación del, del 100%. Y te digo algo que es personal. Yo volví el, la semana pasada del del Uruguay y... Eh, le decía a mi mujer que eh, no, ten, no íbamos a tener idea no podíamos tener idea de lo que era el sistema de precios de la Argentina y te aseguro te aseguro que nos sorprendemos todavía a cada rato eh, el sistema de precios de la Argentina está totalmente dislocado salvo aquellos que tienen control oficial tipo NAFTA que es mucho más barata que el Uruguay tipo a los servicios públicos y en esto vale también Jorge una aclaración o un agregado. Hablo de los servicios públicos con tarifas controladas que es para evitar la estampida popular que hace esto el gobierno. Y es esto de tener arrojados, de tener aprisionados el precio de los servicios públicos determina que las empresas prestatarias de los servicios públicos, en este caso la electricidad, no tengan plata para inversiones. Y ocurre lo que ocurrió hace un par de semanas los apagones que dejaron a 4 millones de personas sin luz. Eh, ¿Por qué? Porque las compañías no tienen fondos para hacer las inversiones que necesitan. Eh, y esto es, es eh, como el perro que se mueve, que se muerde la cola. Ah, sí. de, de, y hay otro riesgo más que vos decís eh, qué puede pasar este año. Por fuera de que el Banco Central está absolutamente sin dólares, o sea, y por eso es esta maniobra que hace masa de, de rascar el fondo de la olla y pedir los bonos que son dolarizables para aguantar un par de meses más, no más de no más de eso, la Argentina con todo este proceso inflacionario y todo este remesón social está en un proceso que se podría llamar lo que se llama estamplación. ¿Qué es estamplación? Es la inflación con recesión, porque muchas veces, Jorge, la inflación genera movimiento y desarrollo a nivel de actividad. Acá no, porque tenemos un problema adicional. Muchas empresas están, yo te lo dije unas algunas veces también, están parando sus líneas de producción porque no tienen los dólares necesarios, dólares oficiales necesarios para eh, importar los insumos que necesitan para con, continuar con su actividad. Y esto supone baja del nivel de actividad y baja del empleo acá nadie te toma un, un empleado empleo ni partido por la mitad claro que sí y, de, y, y por supuesto que esto se suma y no quiero hacerte demasiado grave la cosa uh -huh. pero con eh, las eh, consecuencias de de la sequía que también la sufrió Uruguay pero Uruguay la conjuro bien eh, y y también y la frutilla del postre que es que ante la perspectiva eleccionaria el gobierno va a emitir a los pavote, Entonces va a agrandar el déficit fiscal y esto es directamente un pasaporte, un pasaporte a, a agregarle nafta al fuego de la inflación. Directamente con el, una, una inflación desbocada y una emisión descontrolada, esto se potencia. Y de pronto, eh, yo te digo algo, hace unos meses, Un economista opositor eh, al gobierno dijo cuando el dólar estaba a 320 que el dólar va a llegar a 400. Y si le decía, está loco este tipo, está en 400, está 395, 396. ¿Y eh, qué querés que te diga? Eh, encima, eh, el tema es que ya no solo estamos mal adentro y no... Somos, eh, no tenemos una autopercepción negativa, sino afuera. Estados Unidos, que va a, eh, cuyo presidente va a recibir al nuestro, volvió a reiterar las denuncias sobre la impunidad, la corrupción y la falta de, de eficacia y de independencia del Poder Judicial de la Argentina. Hay un informe del de, eh, Departamento de Estado de Estados Unidos, muy prestigioso este informe porque lo sacan anualmente, que alerta sobre estas características institucionales. Y hablando de temas internacionales, también, Jorge, te digo, eh, las Naciones Unidas, yo no sé si ustedes lo comentaron, publican anualmente un informe que se llama El Día Internacional de la Felicidad, donde hace una evaluación de la situación de, entre comillas, felicidad de los distintos países del mundo. Y en esta nueva edición, eh, las Naciones Unidas lo publica poniendo como primeros países el país más feliz del mundo, de acuerdo a la percepción que hacen los propios habitantes de cada país. El primero es Finlandia, segundo Dinamarca, tercero Islandia, ese pequeño país, el cuarto Israel y el quinto Suecia. Eh, y sabés que eh, en América Latina, en América Latina, bien digo. El primer país es Costa Rica. ¿Sabés cuál es el segundo país en materia de la felicidad autopercibida? Y Uruguay, Adivina. Uruguay supongo. Uruguay, uh -huh. Uruguay, Uruguay. Eh, Costa Rica está en el puesto 23, Uruguay en el 28, Chile en el 35 y Argentina está en un modestísimo 50, puesto 52. Pablo, tengo que ir redondeando esta conversación. Te deseo un buen un fin de plan, semana y volvemos a un, comunicarnos dentro de algunos días para seguir de cerca toda esa realidad. Espero, eh, espero que los oyentes no me juzguen demasiado, no me no maten al cartero por no tirarles buenas noticias. Bueno. Nunca perdemos la esperanza que eh, vu vuelvan en algún momento las buenas noticias de allí de Argentina. Te mando un, un abrazo. Un gusto, Jorge, un abrazo grande y un cariño a todos los oyentes. Eh. Gracias, igual para ti. Chao frecuencia abierta.